Kaixo Jose. Esobero. Eh. gara karrizketa bat egitera. E, baina... Euskara ikasten ari saren nés esango dugu herderas. ¿Cómo se quemó la escuela? ¿Tú sabes cómo se quemó la escuela? Sí, se quemó, bueno, no lo sabe nadie, se quemó, era una escuela muy antigua de madera y había unos chavales fumando arriba donde estaban los libros y muchos papeles y dicen que eso es lo quemaron, y otros dicen que hubo un cortocircuito de eléctrico de los cables y se quemó, nunca se, nunca se supo cómo se quemó exactamente, hace 45 años de esto. ¿Y estaba donde está María Auxiliadora? ¿Conoces a María Auxiliadora? Sí, es pues, donde vives. Amigo, ¿Dónde vives tú? Pues ahí, era una, ahí estaba el colegio. ¡Oh, qué guay! Qué y para cuando vinieron los bomberos, pues se había abrasado entero. Eso fue lo que pasó. Nuestros haitites y mamás cuando eran pequeños ¿Empezaban con dos años a la escuela? No, empezaron con cinco años, a bajar a ese colegio, andando desde donde, vi donde, donde viviese, en Cotorrio, en... solo había ese colegio y se iban andando, y si empezaba con cuatro o cinco años, depende de cuánto haría los años. Gracias, José. Agur. Agur. Gracias de nada.